En principio te pregunto qué evaluación vas haciendo de un, de un lugar en el que estás hace algún, algunos pocos meses, algún poco tiempo, y cuáles son las perspectivas para este año que se inicia. Bueno, es, es un lugar de de, de, mucho, de mucho movimiento, de muchas novedades, este, muy, muy, es, un, es un servicio muy intenso, es un servicio público, los eh, servicios públicos tienen sus particularidades, ¿cierto?, Y, y este es un servicio que está muy demandado que hay este mucho consenso en la, en la necesidad de tener un buen servicio eh, se han tomado decisiones importantes a nivel local que, que hacen que, que tenga una potencialidad este, importante el, el, el servicio de transporte público de pasajeros esta situación con la cual este, bueno acuerdo totalmente de me parece que el, el servicio que presta el transporte público es, es importante pero que tiene que ser más importante todavía así que bueno con muchas expectativas de de poderle dar un un un poco grande al servicio en el 2025, con algunas noticias que ya han trascendido que son importantes este como es la incorporación de ocho unidades de cero kilómetros que, bueno hay, hay hay un montón de cosas por hacer y, y tareas que estamos llevando a cabo en estos, en estos días. Y, y, y bueno, con muchas expectativas, claro. Bien. Eh, te hago la consulta. Acabamos de escuchar recién un par de, de llamados de vecinas que plantean la incomodidad que genera esta decisión que se tomó eh, en algunos horarios de que funcione el servicio los días de semana como un domingo. Está está clarísimo y lo hemos comentado. Y bienvenida hacia sí, la decisión de potenciar los derechos de la privada que va al, al ProVida. Pero lo que te consulto es si, si estás eso sujeto a alguna revisión, sobre todo hay alguna queja por el, los horarios de la mañana. Eh, esto eh, no sé si es una prueba o si ya está definido que todo el mes funcionará así. Sí, mira, Juan Pablo, hemos tenido que tomar algunas decisiones que no siempre eh, dejan cómodo a, a la gestión, sobre todo, pero que, que incomodan a la gente. Este, nosotros tenemos una situación que que se nos se, se nos impone como como empresa prestadora de un servicio, que es atender al, al transporte escolar en, en, en el, en, durante el año, y para eso estamos acondicionando lo, los colectivos. Este, hemos tenido que mandar unidades a, a Buenos Aires para para re reacondicionarlas, entonces estamos ya con menos unidades a su vez se suma la necesidad de atender el, este, las colonias de vacaciones bueno se retiran unidades del servicio regular para las colonias de vacaciones así que este bueno eh, no, no nos quedó mucha más alternativa que comunicar está est tomar esta decisión este acomodar este el equipo para lo que tenemos hoy que son este una unidad por por, por línea hemos tratado de, de, de, de, de informarlo pero bueno nunca es, es suficiente y, y lo que estamos pidiendo por estas horas es que la gente baje la aplicación Uh -huh. en tu lugar, porque, digamos, no, no es lo mismo esperar 20 minutos un colectivo... Claro, que un hora sí, sí. Claro, sí. Si uno, si uno, y si uno sabe que el colectivo va a tardar una hora, bueno, me tomo unos mates y bueno, vuelvo en un rato. Quiero decir, este, al menos tenemos sí, una, es, es, un recurso tecnológico que nos permite anticiparnos a la, a la demora que va a tener el colectivo. Bien, pero sí está claro que esto va a quedar así. Eh, esa, eh, por lo menos, eh, ¿qué es durante enero? Hasta, hasta que... Va a ser... Sí, en el sí, periodo que va... funcionan las colonias de vacaciones. Exactamente. De, bueno, sí, de sí, sí. Durante enero vamos a estar en esta, en esta situación compleja eh, por, por todos esto, estos factores, ¿cierto? Por un lado, este, los colectivos que hemos tenido que mandar a, a, a reparar a Buenos Aires, porque hemos tenido que retirar unidades para este las colonias de vacaciones, así que bueno, este no, no no nos ha quedado mucha más alternativa que este adoptar un servicio de, de día diálogo. Bien, ¿y cuántos co colectivos están afectados a las colonias? Y tenemos alrededor de 5 colectivos que están afectados a las colonias y bueno, con eso también es, digamos, no, no es que Esto estamos Esto supongo también este, tiene que ver Alfredo eh, por eh, por el hecho eh, de que las colonias son en distintos puntos y no en un solo centro como ocurría hasta el año pasado, también la emergencia de la situación esa. Sí, yo, a ver, este no tengo presente si en, si, en, si, los, si los años anteriores, este, pero creo que sí que ya funcionaban Colonia de Vacaciones en, en Colonia Escalante, en el Club El Grano, este, uh -huh. hay en un sindicato también una colonia, sí, eso que, que son para legislativos, bueno, sí. Este, claro, este, bueno, adultos mayores, en sí fin, hay, hay una hay una oferta de, de, de servicios que está siendo atendida por por el IMTU. Y bueno en otro en otros en otros años este, estaban todas las unidades disponibles. Hoy tenemos que decir que no, que no es así que tenemos este cinco que que, que que están en buenos Aires más más dos que están saliendo por estas horas para porque estamos estamos teniendo la necesidad de, de renovar la flota para lo que va a ser el, el año 2025, con un proyecto de potencial del transporte público, pero bueno estamos justo este en, en, en mitad del río en el recambio y bueno tomando decisiones que son eh, que a veces generan este enojo, incomodidad y bueno la verdad que pidiendo disculpas por la situación pero no, no hemos tenido no, no tenemos alternativa eh, digamos el, el servicio de transporte escolar que venía siendo el gobierno provincial este, a, va a pasar a ser prestado por el ENTU, y bueno eso nos no exige también acomodar las unidades y bueno para eso hay que hay que retirar del servicio bien eh, bueno por otro lado y, y supongo que tiene relación con esta misma situación han convocado a que se incorporen 16 nuevos conductores o conductoras Contame, ¿cuál es la idea y qué requisitos hay para estas fuentes laborales? Mira hemos hecho una convocatoria lo más amplia posible, eh, atendiendo a la necesidad de, de, de, de conducción. En principio, eh, son 16 lugares que, que van a ser cubiertos. Y bueno ya tenemos más de 100 currículums aquí este disponible nosotros vamos a a, a seleccionar personal vamos a estar convocándolos para tener una una una entrevista eh, y bueno ir este tratar de, de de identificar este el recurso disponible para afectarlo a un servicio que bueno es un servicio público con algunas particularidades cierto que son son gente que va a estar bajo el régimen de la de la unión tranvíla de automotor Este con horarios com, completos, quiero decir, son, son tareas que son full time porque pueden estar horarios rotativos, de turnos de 8 horas o a la mañana o a la tarde, hay algunos que tienen que hacer turnos los sábados, hay algunos que tienen que hacer turnos los domingos, también lo sería ustedes saben que el servicio de transporte público funciona este los 365 días del año, así que bueno, es un servicio que tiene, tiene algunas particularidades que hay que atender y en esa convocatoria hemos puesto una, una fecha límite que es el 24 de, de enero este, y bueno ya abocados a, a la selección como para, para poderlo sumar este, al servicio en principio ya en enero estarían subiéndose a las unidades la, las personas que vayamos incorporando para que vayan ya conociendo el, el servicio, los recorridos y, y poder tener ya la flota Este, preparada para arrancar el, el año lectivo en, en las mejores condiciones posibles. Y Alfredo, esta, esta decisión que es económica y es política de, de que el municipio se haga cargo de ese transporte, hasta hasta el año pasado lo hicieron algunas empresas privadas mediante pagos del Ministerio de Educación y demás, ¿por qué se tomó y, y cuáles son las expectativas? Mirá, el, el, el, el contexto ninguno lo desconocemos, y hay un contexto este, político, social, económico que ha, que ha llevado a una decisión del gobierno provincial este y nosotros, el, el municipio de Santa Rosa, este, ha tomado el desafío de ocuparse de, de, de trasladar los escolares, este, el ministerio y, y la provincia aportan 8 unidades nuevas para afectar el servicio, con lo cual vemos que, que vamos a hacer todo lo posible para atender ese aumento de demanda. Este, hemos reasignado reasignando unidades, este, planificando un servicio que tiene que tener este, muchas más unidades a, afectadas este, al, al servicio, con horarios este, rígidos, este, con situaciones que, que venían viendo, es decir, los refuerzos este, escolares ya ya eran parte del servicio del ENTU, pero este, a partir de este año van a tener un, un peso mucho mayor, eh, se van a más que duplicar la oferta de servicios sobre todo en los barrios populosos del, del sur de, de, de Santa Rosa, es decir, este pueblos originarios, Ara San Juan, Néstor Kirchner, este, son, son barrios que tienen una, una demanda muy grande del transporte público y a partir de este año van a tener una oferta mucho más significativa este, con servicios de refuerzo que van a tener particularidades que van a hacer que, que, que, que estemos este, a, a, a demanda de lo que es el transporte escolar. Vamos a hacer campañas para, para que el, el, el usuario habitual del transporte público esté dé prioridad al, a, a los pibes eh, chicos para que puedan viajar sentados. Hemos puesto limitadores de velocidad en los colectivos para garantizar que, que viajen a, a una velocidad que sea segura para los pibes. Hemos hecho un trabajo con el ministerio que nos puso algunas condiciones, por ejemplo que los pibes no tengan que caminar más de dos cuadras para tomar un colectivo y que cuando se bajan del colectivo no tengan que caminar más de una cuadra para la escuela. Bueno, estas premisas las hemos tomado a pie juntilla y hemos hemos hecho un, un, un, un vuelco de del registro que nos dio el Ministerio de los pibes que estaban siendo transportados a, a, a, al plano de la ciudad y hemos reajustado las líneas para atender a estos requisitos que nos puso el Ministerio. Así que, bueno... Eh, estamos preparando eh, el, el servicio con, con características este, de potenciarlo. ¿no? Uh -huh. Y la otra cuestión que te consulto, Alfredo, que por supuesto no depende necesariamente de la municipalidad, pero el, el precio del boleto bueno se volvió altísimo a partir de la asunción del gobierno libertario que eliminó subsidios y demás, ¿qué evaluación se hace de de ese precio, ¿hay hay pasajeros y pasajeras en el nivel del año anterior, por ejemplo, respecto, digo, anterior me estoy refiriendo a 2023, hay una comparación hecha 2024-2023, eh, porque uno tiene la sensación de que el servicio se ha vuelto eh, posible para quienes viajan gratis o tienen algún tipo de subsidio, pero para un pasajero normal es es un precio muy muy alto ahora, ¿verdad?, Mirad este es, es complejo definir qué es alto qué es caro y qué es barato, cierto, ¿sí? en este contexto social que es muy complejo lo, lo que sí tengo claro yo que durante el, el 20inteua no, no hubo modificaciones del costo del boleto se planteó este una nueva polinónica sobre fin de año para pedir una autorización el, el conceante no, no lo autorizó así que este por ahora vamos a arrancar con el boleto al precio actual que son 715 pesos este es caro que es barato es difícil decirlo, Juan Pablo. Yo creo que el, el bolsillo de los trabajadores este, está muy, muy, muy estresado eh, y, y no, no me animo yo a, a decir que es caro que es barato. Sí, que, que el servicio este, necesita un, un, una entrada de, de, de recursos que, que garantice un piso mínimo y, y eso está, está en discusión eh en su transporte que es un servicio que lo presta un, un ente municipal que, que, que está por fuera de la estructura de, del estado y que tiene un sindicato que tiene régimen laboral específico eh, y bueno este es, es complejo este la, la determinación del costo del boleto si uno parte de la necesidad del, del usuario. Eh, pero bueno, eh, es un terreno que, que, que ya veremos cómo se desanda. Lo cierto es que la cantidad de, de, de pasajeros que, que, es, que es trasladada por día son alrededor de 12.000 este y esto viene siendo 2003 este 2023-2024 y nosotros tenemos la expectativa de que este, esta población, este por supuesto con la incorporación de escolares ya son alrededor de, de 1.000-1.200 usuarios más que se van a incorporar, Pero entendemos que en, en, en la medida en que el servicio mejore va a haber más usuarios y en la medida en que mantener un coche particular este, se va convirtiendo cada vez este, más, este, más caro, también mucha más gente va a evaluar la posibilidad de ir al trabajo en el colectivo. Así que sí, bueno, también, va es, ser... verdad, es verdad, sí, sí. <risa> sí va, va, eh, pero yo lo, me refería, Alfredo, digamos, es medible, el boleto valía 190 pesos, si mal no recuerdo, a principios de 2024, y va a pasar a valer ahora 972 pesos. Eh, evidentemente hubo, hubo un salto, eh, insisto, eh, que corresponde sí, a, mí... a las decisiones que se tomaron a nivel nacional, pero que en, en el bolsillo del laburante pega muy fuerte. Sí, sí, digamos, este, todo, todo lo que son ajustes de en tarifas y, y servicios este, estamos todos este, de, desorientados. Yo creo que, al, al menos desde que yo me hice cargo aquí, el, el boleto estaba en 715 y no ha habido movimiento. Claro, Entonces, claro, en, en febrero del año pasado por ahí claro, se, se claro. saltó, hice salto de 190 a 715 y ahora viene a 972, no el nuevo presupuesto este, tarifario. Pero bueno, digamos, hay, hay situaciones que que impactan en, en, en, en los costos, que son innegables, este, que, que el gobierno nacional se haya, se haya retirado, al menos con sentido federal, de la prestación del transporte público este no es un tema menor y digo en el sentido federal porque sabemos que, que, que en cava este el estado nacional va a seguir asistiendo con subsidio el transporte público en, en, en cava entonces decir bueno este evidentemente hay decisiones políticas que, que nos están afectando y mucho eh y bueno si si bien no es un tema en el cual yo pueda opinar con fundamento porque no conozco este en el, el, el fondo de la situación este debo decir que el, el, el, los costos aquí en el servicio son son, son altísimos es decir desde, desde que estamos en esta gestión este se ha invertido muchísimo en repuestos este el, el pañón de repuestos hoy está en condiciones de atender el servicio. Y, y, y hay mucha gente que hoy lo, lo, lo ve y lo valora, es decir, hoy, hoy las unidades circulan en mejores condiciones, están este, con las luces, lo, lo, bueno, la, la situación de la mecánica se ha mejorado mucho, pero esto no, no es gratis, el costo de los, de, los, de los repuestos están la mayoría en dólares y eso también ha impactado este, en las ecuaciones económicas, así que, bueno, no, no, no, no voy a entrar en ese terreno porque la perspectiva de lo, de lo que es accesible o no ...para el trabajador común que tiene que subirse en un colectivo... ...la perspectiva es muy otra... ...yo entiendo que este, si hoy el transporte público sigue funcionando en Santa Rosa... ...es porque se municipalizó y eso no tengo ninguna duda Juan Pablo... ...hoy este si hubiéramos tenido una empresa privada... este no, no, ...como siempre pasa en la ciudad no. de Santa Rosa... ...que, que, que extorsionaba a los sí. intendentes... ...y finalmente no lo pagabas vos con el boleto pero lo pagamos como contribuyentes en nuestras tasas municipales porque finalmente esa plata el empresario se la que la llevaba Este, y de esto ahí hay, hay mucho para hablar en otro momento pero digo este que hoy en el, el municipio sea el que se ocupa del transporte público es, es una es una es una ventaja este que tenemos los santaroceños y que además yo este, en todo este tiempo he entendido que hay un consenso incluso de las fuerzas políticas representativas en el municipio de que es importante que el servicio se haya municipalizado y nos animamos a, a opinar este, y podemos controlarlo y podemos medirlo y, y, lo, y podemos exigir el cumplimiento de un servicio de calidad que nos merecemos y, y en eso estamos trabajando Juan Pablo este eh, alineados con un con una con una idea, con una con una eh, con un objetivo que es brindar el mejor servicio posible en un momento de, de, de mucha crisis social. Muy bien, Alfredo, agradecemos más vale el contacto eh, y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. Mira, Juan Pablo, este, las últimas, lo, para, para decir, este pedirle a, a, al usuario hoy del de EMTU que, que, que nos tenga paciencia, eh, agradecerles el, el, la tolerancia que han tenido y, y invitarlos a soñar que el 2025 vamos a tener un servicio que, que se merece la capital de la provincia de La Pampa. Gracias de vuelta. Un abrazo. Alfredo Carrascal está a cargo del Ente Municipal de Transporte Urbano, el EMTU, bueno, pidió disculpas... Pide paciencia e invita a soñar.